Pero nos encontrará tarde seguramente, señor Hernán, en Paraná y en Jujuy, y tal vez el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y una rutilante mañana tal vez en Capilla del Monte y en Neuquén. Conforme nuestro mundo gira, eso será así, desde todos esos puntos emitimos nuestro mensaje destinado al cosmos. A la última frontera, al más allá, más acá, nadie sabrá bien dónde será, pero quizás allí exista alguna otra comunidad como la nuestra que pueda recibir este mensaje, decodificarlo y tal vez contestar si somos afortunados, ¿no? Dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad. Ya sea por las importantes fulguraciones y las fuertes emanaciones de masa corporal del Sol, o la hilera de huracanes que marchan encolumnados, el planeta Tierra se ve castigado por tormentas y terremotos de mayor magnitud que lo corriente, lo que hace que ciertas reflexiones tomen cuerpo, Hasta mencionar que la naturaleza parecería tomar control de nuestro destino. La verdad es que muchos están sufriendo con la conversación del oleaje. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha e n b i g b a n g La naturaleza es la que rige. La verdad, que cuando programamos el tema de Todd Rundgren y por supuesto el de Steve Howe, desconocíamos el fallecimiento de Virgil Howe. El hijo de Steve Howe, un vive joven, señor Hernán. e ¿eh? Lamentablemente, una gran pérdida, incluso para este artista tan brillante como es Steve Howe. Eso hizo que se suspendiera la gira de Yes, que estaba con Todd Runen d g r y Cal r Parmen presentándose. Yo no sé si ya había terminado esa, lo que se dice esa pierna de la gira. s í Bueno. Vaya nuestro homenaje desde aquí, por supuesto, y el acompañamiento a la familia Howe. La advertencia de Stephen Hawking de cara a los problemas que nos deparan los cambios climáticos, y a ello sumado, las observaciones de los fenómenos que se están suscitando en el Sol. Toma fuerza y nos hace pensar si verdaderamente su afirmación de que debemos abandonar la Tierra en los próximos 100 años es un reto que se debe plantear la humanidad. En tal sentido, quizás sea mejor hacer algo para cumplir con la premisa: camina, no corras. どどどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Nuestra voz y la música viajan en Internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi amigo Gustavo b o l a s i n i Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres, ¿es? Sí, exacto. Ese individuo. Y otros individuos de aquí de frecuencia cero, por supuesto, que hacen posible que estemos allí. Según e s Stephen Hawking, la humanidad podría enfrentarse a la extinción si no se prepara para abandonar la Tierra y colonizar otros planetas en los próximos 100 años. No está tan lejos 100 años, señor Hernán, ¿eh? Usted no llegará, pero. No seremos capaces de sobrevivir al cambio climático y a la contaminación del planeta. Habría esper esperanza si colonizamos planetas habitables. No sería para nada bueno quedarnos sentados a esperar milagros de ninguna parte. No la, la gran explosión. explosión. Más comúnmente, el Big Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de frecuencia cero, por supuesto, y de 88.1 FM. La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. Qué activa que está la Mosquitera en Facebook. Terrible, ¿eh? 89.3 FM Campo en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel y 89.1 FM Antena Libre en General Roca, Río Negro. Un lugar sugerido para continuar nuestra especie podría ser Próxima B, un astro descubierto en agosto del 2016. Alrededor de la estrella próxima Centauri, la más cercana a nuestro sistema solar. El problema es que está a 4.2 millones de años luz. Si nuestro ingenio hace que hallemos la forma de cruzar las inmensas distancias del espacio, seguramente podremos expresar una sonrisa. Two. <laughs>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 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa aquí en Matadero, señor Hernán, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Emiten nuestro mensaje al cosmos, ¿sí? Para irnos de nuestro planeta, si lo comparamos con lo que vimos en la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, podríamos decir que el año vino y se fue. No tenemos un campamento base en la Luna y no estamos enviando astronautas en hibernación hacia Júpiter en enormes naves espaciales. Es decir, Estamos lejos de lo que se dice. Un escape a las alturas.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 Exploraciones del espacio, hoy en día el desafío más grande, además del dinero y otros factores políticos, es cómo sobrevivir en ambientes biológicamente hostiles. Necesitaríamos enviar al espacio una versión mejorada de nosotros, un Hernán Yunes, un Leo Montenegro, que sea capaz de soportar temperaturas extremas. Radiación y falta de aire. ¿De cerveza no? ¿Por q u e Aunque casi, casi, que ya de todos modos es como tendremos que vivir en un planeta donde veremos cada vez menos y cada vez más como las ramas se marchitan. Al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarme, do, do, do, donde no llegan los ojos, ...donde, donde no o llegan l ojos, ojos, se ojos... s puede oír nuestra voz, ...se nuestra puede oír nuestra voz. Voz, voz... hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de f l i k Bang. Afortunadamente, ya inventamos a quienes pueden sobreponerse a los efectos de la radiación. Altos rangos de temperatura y la falta de alimento. Son nuestros robots espaciales. Con ellos podemos llevar adelante la exploración espacial. Con ellos monitoreamos el Sol, interceptamos las colas de los cometas y orbitamos planetas como Saturno. Fotografiamos a Júpiter y Plutón. Y quizá eso nos permita estar en el futuro.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 Cuatro de nuestras ondas espaciales robóticas fueron lanzadas con suficiente energía y con la trayectoria adecuada para escapar de nuestro sistema solar. Cada una aporta información codificada sobre los seres humanos para ser interpretada por alienígenas inteligentes que pudieran encontrarse con ellas. Eso puede ser bueno si son pacíficos. O terrible si deciden agregar nuestros nombres en el epitafio de Anastasio. <risa>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 Nos han enviado información confiable que revela la presencia de agua. Estos descubrimientos alimentan la esperanza sobre la posibilidad de encontrar vida. En futuras misiones. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre r o c k e r o s y a la lista Cabeza de m o o g a José Luis Castaño, todos presentes en el concierto de Focus, excepcional. Tenemos unas fotos. Realmente muy lindas, ¿eh? las vamos a, a, a colocar en la página y en Google. Y agradecemos a todos aquellos que ya lo han hecho visitando nuestras fotos del de show de Steve Morse. ¿eh? 50.000 visitas, la verdad. Nos quedamos asombrados. A Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo b o l a s i n i del Retorno del Gigante, también queremos agradecer. A Alex Sentana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa. Al Departamento de Edición de Frecuencia Cero, a todos, a Montenegro, a Edgardo Ucielo y a Hernán Yunes, que es el que hace toda la tarea, ¿no? En la conducción, Jorge Ingeniero, s operación técnica y puesta en el aire, <risa> Hernán Yunes. Exactamente. Dirección General, Hernanda i Sitch. Colaboran, aunque ahora no aparecen tanto, Lucas y Javier, que también nos ha dado una mano en la parte técnica, ¿eh? Sí. Muy bien, pueden visitar nuestra página www.bigmanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Tumblr,、eh, en todos esos lugares que a m a t í a s no le gusta. Tune in r a d i o Net. Y tenemos nuestra propia app en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.